Bienvenidos a Radio Vegasegura. Podéis escucharnos en internet en www.radiovegasegura.com y próximamente en el 106.7 de la FM. Mi nombre es s Alama Marcos y mi programa Vivir desde la superación. Programa en el que entrevistaré a diferentes personas de a pie, de la calle, personas que nos encontramos en nuestro día a día, que han tenido o tienen una experiencia de vida que los hace diferentes y que nos mostrarán cómo viven desde la superación. Si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día, para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a alamamarcos.hotmail.es. Repito, alamamarcos.hotmail.es. A través de mi página web, w w w a c t i v w e b e s b a l a m a m a r c o s O a través de mi página del Facebook. Hoy tenemos a una persona muy especial con nosotros. Su nombre es Rosé, una mujer de 50 años que vive en silla de ruedas debido al polio. Contrajo esta enfermedad cuando era un bebé de dos meses. La entrevista de hoy: Rosé, caminando en silla de ruedas. Y antes de hablar con Rosé, quiero introduciros un poco、eh, en, esta, en esta entrevista que sé a ciencia cierta que os va a gustar mucho, por la fortaleza y valentía que muestra esta mujer desde que era tan solo un bebé. Hace poco, cuando yo veía a las personas que se trasladaban en silla de ruedas, me fijaba solamente en lo peculiares que eran. Peculiares en el sentido de que no eran como nosotros, quienes andamos con los pies en la tierra, pisando fuerte o al menos intentándolo. Como todo en la vida, las cosas tienen que cambiar y llega un momento en que tú interiormente cambias y empiezas a ver a esas personas con otros ojos. Yo tengo dos enfermedades reumáticas, entre otras cosas. Una de ellas es espondilitis anquilosante y la otra es fibromialgia. Prometo traer personas con estas mismas enfermedades para que, me cuenten, para que nos cuenten cuál es su día a día,、eh, igual que yo. Entonces, debido a estas enfermedades reumáticas, de vez en cuando tengo que pasar por sesiones de, de rehabilitación. En el mes de agosto、eh, estuve recibiendo estas sesiones de rehabilitación y me fijé en una chica que acudía diario acompañada de su silla de ruedas. Como allí uno está enganchado a un aparato que te restablece los daños del cuerpo y debes estar quietecita, hay poco que hacer o decir. Por tanto, me dediqué a observar al resto de mis compañeros de rehabilitación. e s a chica tenía una destreza indescriptible a la hora de moverse entre las máquinas, entre los pacientes y las camillas. Movía y aparcaba su silla con soberana maestría. y Eso a mí me dejó, me dejó impactada. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión de su cara, sus gestos, la manera en que miraba y se mostraba a los demás. Me pregunté cómo transcurría la vida de las personas que iban en silla de ruedas, cuáles eran los motivos por los que alguien debía estar sentado todo el tiempo, sus dificultades, sus carencias, sus alegrías, su misión de vida. Estas preguntas me conmovieron y me llevaron a comprender que tenía que hablar de estas personas tal cual, conociendo a alguien especial que me transmitiera todo lo que debía expresar al mundo entero para que lleguemos a comprenderlos y aceptarlos tal cual son, sin pena, sino con admiración. Fue entonces que una cosa me llevó a la otra, y cuando tienes en mente un proyecto, enseguida se manifiesta a tu alrededor y empiezan a suceder acontecimientos inesperados, conociendo a diferentes personas que te llevan al punto exacto en donde debes estar. Lo demás corre por nuestra cuenta. Así fue como le expliqué mi inquietud a una amiga de tener la necesidad de hablar de este tipo de personas y ella casualmente tenía otra amiga que es Rosé,、eh, que iba en silla de ruedas. Me puse en contacto con Rosé y le pedí que me enviara una foto a través de internet.、Eh, como sabéis,、eh, yo también soy escritora y mi último libro es Conversando en tus ojos. En este libro plasmo como la protagonista, que en realidad de alguna manera soy yo,、eh, desarrolla una habilidad que es ver en los ojos de las personas que la rodean, debido a, a un cáncer de mama que padeció, de la misma manera que yo también lo padecí. Entonces, cuando yo recibí la foto de Rosé y siguiendo con mi estilo,、eh, yo vi、eh, una mirada penetrante, llena de fuerza y de historias por contar. Ella contaba a través de sus ojos su propia historia de vida, que quiero a través de esta entrevista que os ofrezco que sea ella quien nos lo cuente. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a escuchar a Rosé.